es un programa de SIDA? No sé, no mi propiedad. ¿Por qué lo escucharías? Interesa, por las dudas. Por las dudas, por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Jugamos, nos reímos, esa es la idea del programa. ¿Qué Ser chicos. Todos los martes de 22 a 24, ¿está bien? FM89.3, radiográfica. Fin de espacio publicitario.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 anunciamos y le damos la bienvenida a este programa. Diego Manuel Rodríguez, ¿me escuchás? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, un placer tenerte al aire aquí en la gráfica. Eh, bueno, gracias a usted No, un placer. Tu primera impresión sobre este conflicto que se está desatando en la provincia de Buenos Aires. mira yo... Eh... Lo vengo siguiendo, me parece que hay que dividirlo en varias partes. Una, que a mí me parece eh, que hay sectores eh, profundamente antidemocráticos que perdieron el gobierno en octubre del año pasado, eh, que están en un plan desestabilizador muy claro. Y me parece que a partir del 20 de junio, esos sectores que ya tienen una, una gimnasia la historia de nuestro comportamiento negra, en EFTA, están eh, articulando sectores oscuros en política. No lo acabo de esto no lo acabo de decir, acabo de decir el gobernador este, eh, Axel. Eh, ¿Sí? Ya le mando un saludo a Axel, que lo conozco desde hace muchos años, cuando él militaba en las acciones económicas y yo en Derecho. ¿Sí? Eh, me parece que claramente eh, esto está orquestado. Eh, me parece que si bien... ...los reclamos son reales de la fuerza... ...una fuerza que está compuesta casi por 90.000 hombres... Eh, ...me parece que hay un sector de la sociedad... ...que está jugando a, al fino límite de la institucionalidad... ...y eso se puede sumar a que ayer una... Eh, cuando, ...cuando van a... ...cuando lo llevan a Lázaro Báez... ...a cumplir el arresto domiciliario por una orden del juez... ...hay una clara obstaculización de la justicia no fue la misma este, la misma eh, eh, tesitura que se tomó en Moreno que en Pilar. Eh, digo, okay. a ver, eh, a, se le había dado una orden clara a la policía bonaerense de llevar a Lázaro a su casa y un grupo de 50 personas que da la casualidad que la mayoría no son habitantes de ese country, sino que vinieron de Tigre, San Fernando y San Isidro, fueron a cometer una acción okay. política clara Porque en uno de los discursos, eh, una de las señoras eh, estaba en la, en la movilización, dice, eh, nos ganaron con el 48 y nosotros somos el 41. Qué sé yo, da la digo, la clara sensación de que este, estamos al borde de un lugar, de una situación que ojalá que no se desmadre, porque hace un rato el Ministro de Seguridad creo que está todavía reunido con la con la cúpula de la Bonaerense, que habían planteado un tope de recomposición solarial, se llegó ese tope y ahora quieren más. Y claramente fue una cuestión orquestada, porque a las 4 de la mañana empezó empezaron a salir de varias comisarías. Eh, no es que... Sí, sí. Fue un momento... Lo que nos estás contando tiene un perfil grave institucionalmente, porque, digamos, no, eh, lo digo en base a la información obtenida y, y lo que estás narrando, no existiría un poder de institucional que pueda disciplinar a la fuerza. Y no, no, yo creo que tampoco... De que, no, yo se, creo, que la fuerza... Sí. Yo creo, yo, eh, te estoy escuchando mal, pero creo que la conducción está en otro lado. Ajá. Uh -huh. Mira la me da la, me da la, me da la simple eh, la intuición por lo que vuelo, no creo que hay porque aparte digo no es solamente una composición de, de, de policías bonaerenses, sino que es un conglomerado de personerados también de la fuerza, de algunos grupos de ultraderecha, es como un, es como una cosa bastante bastante rara y, y nauseabunda. Eh, están en un lugar donde funcionó un centro clandestino de detención también, es como que son todos metamensajes. Eh, a ver, lo que sí. no quiero decir que toda la fuerza bonaerense esté eh, en parte de, la, de, la, de este grado de movilización. Eh, lo que sí, yo creo que no, no están solamente saqueando al gobierno de, de Axel, sino que también tiene un grado claro mensaje hacia el gobierno de Alberto. ¿Qué Eh, y aparte digo están cometiendo están violando la ley porque no tienen derecho a manifestarse la policía, si bien tienen eh, digo trabajadores eh, tienen derecho a huelga, ellos no tienen derecho a sindicalizarse, que es otra hay digo eso está muy vivido en el mundo del trabajo donde algunos este laboralistas sostienen que los que los que los policías son trabajadores y se deben organizar. De hecho hay dos sindicatos, uno en la CGT y uno en la CTA. Pero yo creo que me da la, me, o sea, me da la sensación, y por alguna información que uno tiene, que estar en una situación este, bastante desestabilizadora. Pero te voy a repetir, sí, eh, no, ya, eh, no lo, ya no eh. lo digo yo como un simple ciudadano, como referente a un espacio político, está diciendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ahora, vos mencionaste, estamos charlando eh, con Diego Manuel Rodríguez, el referente nacional de la agrupación La Nunca Menos. Vos mencionaste, Diego las fuerzas externas que controlan, por lo menos una zona, de las fuerzas policiales, eh, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hablamos de dirigentes de Cambiemos, hablamos de dirigentes empresariales... Sí, yo, creo, yo, creo, de... que están convocando, yo creo que están convocando a las 8 de la noche un cacerolazo y eso tiene una... Digo, a ver, tiene digo, ya sabemos dónde está eh, el, el llamado de ese, de ese espacio, si... Eh, del ciberespacio, ¿a quién responde? Yo creo que hay un sector de, de Juntos por el Campo que tiene una responsabilidad absoluta ante la realidad que vive nuestro pueblo, que está en el marco una pandemia, eh, después de un gobierno que ellos eh, llevaron adelante cuatro años que devastaron el sistema productivo argentino, y que hay un sector eh, de cambio que es muy nocivo y no creo que crean los valores democráticos. Eh, te lo digo okay. como una persona que sufrió el terrorismo en carne propia, que ya eso lo sabés bien, Gabriel, y quiero que hay sí. sectores de la... Y aparte es, digo, empe, empezaron a aparecer algunos personajes también con discursos bastante eh, proclives al golpismo, y qué sé yo, no sé, uno empieza a entender algunas cosas, lo que me parece es que, es que hay que salvaguardar la institucionalidad, eh, el sistema democrático de gobierno y que todos los poderes funcionen, Ahora, el tema es que tenés un sector eh, muy importante de, de una fuerza de, de que tiene el monopolio de la fuerza física por intermedio del contrato social que es el Estado, está en la en la calle con un reclamo, que yo creo que es justo. eh Pero, a ver, te lo digo sinceramente, un policía no puede estar 35 horas laburando y ganando 30.000 30 o 35.000 pesos. Me parece que está mal. Ahora, me parece sí. que está en un contexto donde no donde no es este, el momento de hacerlo eh, ni la manera de cómo se movieron qué medidas, qué medidas podría aplicar el gobierno de la provincia eh, para disciplinar a la fuerza que en manos Yo no parte. sé, pero pero a ver te estoy, a ver desde el punto de vista constitucional eh, digo, alguien sí. tiene que tomar la, la conducción de la de la, de la fuerza y que la policía va, digo ya dieron eh, un, vieron un un petitorio de 14 puntos. Yo no lo leí muy bien. Uno está en la reposición salarial, infraestructura, eh, eh, equipar los móviles, me parece bárbaro, creo que este que a veces trabajan en condiciones donde ellos que tienen que pagarlos, en el informe se llama, me parece que ya eh se, digo tendrían que estar en otro lado, que es eh, reprimiendo el delito y tratando eh que la gente no este, digo que haya un porque en algunos lugares se han repregado el territorio, no están, no, no, no, no está la policía. ¿Me explico lo que te digo? Sí, sí, está clarísimo. Sí, sí. Entonces digo, nada, es como, es como muy complejo todo. ¿Hay responsabilidad bueno. en esto, en las jefaturas internas de la policía bonaerense, los comisarios, ¿hay responsabilidad de las personas sí. con poder interior en esta movida? Yo no sé yo no sé cómo estarán los los los los eh, los jefes de las departamentales, pero me parece uh -huh. que que por abajo no hay no, no hay nada, no está roto el canal de mando me parece por lo que uh -huh. digo eh, porque hoy fue un jefe departamental a hablar con eh, con oficiales y sus oficiales están por debajo de su este de su orden de mando y era como nada mhm. Uh -huh. Grabe, ¿eh? pero bueno Grabe, no sé grave. Eh, no sé igual yo creo que, que van en tal un canal institucional esto no no creo que, que no este, digo, a mí me parece que hay que tratar de que todo llega un buen, a un, a un, digo, a un buen término y que se le pueda a la policía solucionar lo que están planteando que me parece que tienen la real este, razón pero no veo que, sí. que no veo que laionar sea tan tan fuerte como lo están llevando a cabo porque me parece que ya tiene un claro oscuro por aparte también por un tema de la pandemia están todos muy ajuntonados qué sé yo no sé lo la la realidad es que digo yo lo que percibo es lo que te acabo de escribir uh -huh. me parece sí, sí. que va a ver sí. tiene que haber un replanteo del tema de la de, de la seguridad ciudadana y pública de la de la, de la provincia de buenos aires es más difícil llegar a un acuerdo con esos datos que ¿Qué estás ofreciendo? Es decir, si se le ofreció lo que pedían y después redoblaron la apuesta y dijeron que no porque querían más, es evidente que hay voluntad de seguir el conflicto, ¿no? Hay y, por lo que, yo estoy, por lo que, por lo que yo estoy siguiendo varios lugares, y los medios pedían un, un, un, un 45, un 50 y ahora que un 60, recomposición solarial, que de última, o sea, que de última no estaría mal si no si estuviéramos en un contexto pandémico me explico lo que a lo que a lo que voy, creo que en no ese momento sí. ni, el, ni el lugar oportuno para hacer este planteo. Sí. Y es un y es un nucleamiento este, yo creo que hay un montón de policías que tienen muy buena voluntad y hay otros que tienen otro tipo de intencionalidad, me parece. Sí. Pero bueno, yo lo que creo es que digo va, va a entrar en un curso el conflicto que se va a normalizar. No creo que, digo, estén así varios días. No no no veo, digo, yo calculo que mañana va a haber algún tipo de, de orden y volverá todo más o menos a la normalidad. Y hoy parecía que no. Las cámaras necesitan también hacer foco. Diego Manuel Rodríguez, te agradezco mucho esta comunicación. Vamos a seguir consultándote por este y otros temas. ¿Es posible? Bueno, les agradezco a ustedes y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, eh gracias soñar vivir pensar actuar y la señal una mirada nacional y popular allá en mi pago hay un pueblo que se llama no me olvides 19.44, María Beatriz Costén, ¿será que la exgobernadora estaba blindada por algunos que hoy llaman muy livianamente que puede haber un golpe de Estado? Te pregunto algo, seguramente leíste el tweet del Ejército del día sábado y que hoy borraron, muy preocupante para mi gusto, gracias, abrazo. Vero Phil, mañana en Chubut, qué feo todo. Ana María Manzano, esto es un golpe, ¿qué pasa? ¿Por qué han ido a atacar a Axel? ¿No hay nadie que lo defienda? ¿Y ver ni qué hace? La gendarmería, lo que sea... Esto no se puede permitir nunca más. El Dualde, que se las tira ahora de tarado, eh, tenía esto preparado. ¿Qué carajo pasa? Eh, Fabio García, el Poder Económico, tiene capacidad de organización gremial si enviesen mejor que los gremios que existen hace 100 años. Bueno, un tema de debate, no estoy tan seguro. Arturo Avellaneda, no hay otra que pilotear el estallido hacia el campo. Fabián Amílcar Cabanella, ¿no estaremos cosechando la excesiva política de consenso y poner la otra mejilla de Alberto? El poder, aunque sea menguado, se ejerce. Si no es como decía jaureche con la economía, o lo ejerce el Estado a favor del pueblo, o terminaremos subsumidos en un Estado de anarquía ingobernable. Gustavo Negri, es el comienzo del intento de golpe hace meses, lo dije. Alberto sigue con sus modales...